Buenas noches, eh, que tenía el coso este muy vachino, el potenciómetro o alfadero como coño se llame, muy vachino y no se me sentía a darles buenas noches a toda la gente que te asintiendo. Esta semana, este jueves, pela noche, ale, ya llegué para la noche, eh? ya llegué para la noche, ya vuelve a ser en Eredonia el, el programa de las noches de los jueves en Radio Cucaracha, Radio Cuca, esa regla neumotécnica, acordáis vos, radio, eh? radio que tiene un queso, de un kilo y que está al punto de alcanzar el orgasmo. Eh, la chorrada llena más para decir que la nuestra página eh, a través de la que emitimos eh, en, en digital, eh, por PLFM, por por, el eh, PLFM, por sí, por internet, y www .radio de la chorradina, del queso, del kilo y el orgasmo, pilláislo, sí, tín, bueno, digo, tiene gracia, ¿no? A lo mejor hay una docena, una docena de años tenía gracia, ahora ya igual no lo tiene. Bueno, sea como sea, sin un vuestra gracia con, con un dir, a ver, o oh, coño decís, Ay, gilipollas, este del miserable! miserable, que si radio del queso de un kilo, joder, radio cuca, r a d y o cuca, al punto de los rasmos, no, punto org, y ya está, Hostia, tanto cuento y tanto rollo. Y también de una mala en el 107.3 de la frecuencia modulada, si queréis, malamente se pilla ¿eh? y se pilla, pilla se malamente, porque bueno, tenemos un, un ciento de un ciento de abusones ¿eh? que abusen de nosotros y, y, y pisemos, pisen enriba de nosotros y sin cortarse un pelo. Son más fuertes, ¿eh? tienen más fuerza bruta de la que de la que tendrá Radio Cuca en, en la vida. Y entonces claro, pues pésernos, en fin, yo lo que hay. Pero bueno, siempre nos quedará el queso del kilo al punto de los rasmos ¿no? y <ríe> ¡Qué gracia! ¿Viste? difícil lo chiste otra vez. <ríe> bueno, hoy pues, contamos una, una cosa interesante. Hoy eh, empiezo, pues marcháseme la pinza y... y separarme del discurso en cualquier momento esto ya es muy muy largo todo lo que tenemos por delante no sé si va a ser muy largo, muy corto, qué sé yo pero bueno, que puede marcharse a la pinza en cualquier momento Yo lo, ya sabéis que una de las cosas que curiosamente hay gente que dice que yo lo que más presta de esto lo que presta de... bueno, lo que más lo que presta a lo mejor yo lo único que ellos presta de, de, de este programa bueno, eh, eso desde de cómo... Eh, empiezo a con un tema y, y saco y de, de todo. A ver, ¿qué pensáis? ¿Que yo una cosa que fue a, a propósito? No, no, que hago yo a propósito ni hostias. Sencillamente, pues, vamos a hablar de una cosa y vamos mala la pinza y esa cosa, llevamos a otra, y a otra de más allá. Entonces, la cuestión y es que hoy, eh, supuestamente, sí que vengo con una idea de una, de una cosa para hablar. Que yo lo que pasa, que pues marcharse me la pinza o, o puede surgir otra cosa per medio, el camín Y reabultarme es más interesante o no, o sencillamente marchar para ello aunque no tenga interés ningún Puede ser guapamente, ¿eh? Puede ser guapamente Pero yo eh, esta noche tenía, bueno, interés en hablar de una cosa Básicamente porque, bueno, este programa, eh, Anedonia, yo no lo fuego para pa contar cosas ¿Eh? y para demostrarle de cosas que sé y madre de cuántas cosas sabe hablar eh? el arnedón miserable cuántas cosas cuenta aquí <risa> vamos como que no no inye, no es el caso eh, yo de hecho mmm, soy de esos de eh, De, ...que dice, que prefieren la frase esa de... ...cuantas más cosas sé... ...más, más cosas me doy cuenta que no sé... ¿eh? Eh, ...no sé si lle, lle verdad dos mentiras... Eh, ...que llegar a saber mucho es para saber que no sabes una mierda... ...pero bueno... ...yo más o menos la, la parte de saber mucho... ...igual todavía no la tengo muy clara... ...pero la de, no saber una, de que no es una mierda... ...eso de, más o menos tengo, tengo bastante claro... Eh, ...y lo bueno... ¿Eh? eso sí, eso sí es verdad y joder, pues oye tampoco voy a decir tocos cosas males de mí mismo eh, algo bueno tendré algo de autoconcepto positivo supongo que, que tendré que tener hoy en día en la sociedad actual esto que voy a decir paedme que en enunye una virtud todo lo contrario posiblemente sea un defecto ...pero bueno, eh, también es verdad que yo les, les poques eh, virtudes... Que, ...que me considero a mí mismo, que considero que yo tenga... ...son más bien cosas que la sociedad considera defectos... ...y a lo mejor precisamente por eso yo los considero virtudes... ...espíritu de, de contradicción, yo de si, de si tengo mucho... ...yo de familia, eh, yo de familia, el, el miguelu... ...que ya sabéis que yo la, la persona que, que yo más quería... Y, ...y que desgraciadamente pues llevo casi cinco años ya sin él... Pero, ...pero acuérdame, yo pienso que todos los días... ...todos los días eh, me acuerdo de, de aquel paisano... ...porque, bueno, pues aprendí mucho de él... ...curiosamente de una persona que podéis decir... ...ah, no sabía nada, no tenía el grado escolar... ...ni siquiera, y sabía bastante más que, que mucha gente... ...con carreras con universitarios que tengo, que tengo al, alrededor... Y, y el paisano, el paisano ¿eh? en cuestión, eh, había una cosa que, que llevaba más muy a gala y hacía reírse mucho de, no sé si decimos lo mismo, pero de los demás, seguro que sí, de siempre sí, y sí, sí, cuando, sobre todo de los intransigentes, y el su espíritu de contradicción. Una cosa que yo pienso que, que herede de él, ¿eh? herede de él. Porque yo también un espíritu de contradicción que no deja de ser, no deja de tener una cierta carga de ironía. Eh, el paisano cuando llevaba la contraria, yo pienso que siempre, así las alcorances que tengo de las veces que, que él llevaba la contraria. y que se vea que no tenía no que la llevara por conciencia sino que la llevaba por llevarla porque si el otro que tenía enfrente hubiera dicho otra cosa diferente pues él también no tenía problema en ese momento lo mejor lo único que quería era provocar yo supongo que cuando llevo la contraria normalmente quiero provocar aunque hay veces, reconozco, eh, que, bueno, que ya como que lo tengo tan automatizado ...que ya llevo la, la contraria por decreto... <ríe> ...y no me pescancio de que estoy faciéndolo... Eh, ...no lo fuego ya voluntariamente... ...pero bueno, oye, en fin... ...la cuestión, ¿veis cómo ya se me fue la pinza?... ...joder, ya eh, llevamos 10 minutos aquí... ...y todavía no falé del tema que deba hablar... Ya tenéis que estar acostumbrados al que no nos guste, ya sabe que tiene otra otra serie de emisores en las que estas cosas nunca pasen. Sí. Todo lo contrario, la, los locutores de los emisores series y fines, en, en cuanto a entama el programa, ya tan ya están presentando las temáticas diferentes y, y demás. Eso aquí no pasa, o por lo más, bueno, iba a decir la Cuca no pasa. Bueno la Cuca igual pasará, joder, hay muchos programas muy serios en Radio Cuca. Pero bueno, Edonia nunye núñe uno de ellos, eh, nunye, nunye el caso. y bueno la cuestión es que uno de esos bueno una de esas extrañas virtudes que a lo mejor en la sociedad actual son considerados más bien defectos y eso de que ya dije muchas veces que bueno pues que yo no no tengo verdades. ¿eh? no considero que las cosas que yo pienso aunque pudiera parecer lo contrario, porque déjeme en cuando defiendo que les medios ideas de una manera vehemente, No, no, para nada, yo estoy muy muy abierto a a sentir opiniones contrarias, a cambiar y ando siempre buscando cosas nuevas porque bueno, a bullte interesante. Cada vez que conozco una cosa, una idea, una afirmación que digo, "Oye, madre, pero eso a bullte una barbaridad." Entonces, digo yo, espera, Voy a ver, a ver, si, si abulta así a primera vista una barbaridad, pero hay gente que lo defiende, coño, pues por algo será, ¿no? Tendrá que tener su, su motivo, su, su fundamentación. ¿m? Que luego lo, lo mejor, cuando la conozco, pues, pues tampoco sigo en, sin dar de acuerdo con la, con la fundamentación, con motivo, pero al menos ya entiendo el porqué. ¿eh? Entiendo por qué piensan lo que, lo que piensan las personas que lo piensen. Una cosa, por ejemplo, que, que hoy en día... A ver, y, y a la hostia la gente no, no, no entiende la diferencia entre lo que la comprensión de un fecho y eh, la justificación de un dan Todo por lo mismo. Yo, joder, pues bien de veces puseme a argumentar a, a justificar... A justificar, no, perdón, ves, confundo más hasta yo. A argumentar a, a, a intentar de explicar el porque bueno, pues um, había personas que defendían posiciones, bueno, aberrantes, abominables y bueno, saltaronme a decirme, ah, oh, o sea que lo defiendes, o no, no lo defiendo dígote que posiblemente él piense de esta manera o fega estas cosas por esto, por esto y por esto eso <risa> no quiere decir que yo te haga el quiero decir que posiblemente les fue por eso eso mira hoy llevan eh, dos cosas llevan eh, dos cosas que para mí son virtudes y, y para la sociedad son para la sociedad bien pensante actual son defectos Uno oye el, el cambiar de idea estar perfectamente abierto a, a cambiar de idea que joder lo que yo un valor hoy en día y la firmeza ¿eh? la defensa de unas ideas de unos principios por arriba de todo Eso supuestamente lleve una virtud y un valor. Para mí es una mierda. <risa> si si no estás abierto a, a, a sentir lo que otros te dicen, a intentar comprenderlo, pues mira, que quise te diga. Ya pues tengo dicho el otro, algún día que, que es las personas que, que son escena que son asinas de Raes... ...conmigo tienen tienen poco que hacer... Bueno, ...pueden tener muchas cosas que hacer... ...pueden ir conmigo a dar un paseo... ...pueden ir a, a, a tomar un café... ...pueden ir a tomar un bocadillo al pico monte... ...pueden hacer todas esas cosas... pero pero más no no sé cómo de explicar qué, qué otra cosa puede ser siempre que no entre en juego esa intransigencia... seguro que pueden hacer muchos juegos conmigo pero en cuanto entre ya eh, la cosa va bajo de ese esa allí eh, una una primera eh, virtud para mí defecto para pa los demás otra allí eh, esa de diferenciar entre justificar y comprender Y, y vamos, el querer comprender que eso ya ya se acabó, porque supuestamente en cuanto mmm, a quien de alguna cosa que llegue totalmente contraria a, a lo que tú pienses, lo que tienes que hacer es refogar inmediatamente y no querer sentir nada más. non sabéis eso tan... Bueno, seguro que si te has metido en las redes sociales informáticas en estas cosas, contaréis mucho de ir la frase esa Y acabose la discusión, y hasta aquí llegó la discusión, y ya non falamos más. Coño, no, ¿cómo que acabó la discusión? Si precisamente cuando se llega ese momento de que los intransicentes dicen, acabó la discusión, lle precisamente porque estás en el momento al alxido del enfrentamiento de ideas y ideas son tan contrarias que necesariamente a partir de ese momento tienen que que a conversar por de alguna por alguna parte pero bueno ahí hay gente que que no quiere y supuestamente pues bueno pues pues y un defecto esto de de querer de querer seguir bueno pues la la cuestión tanto rollo tanto cuanto vamos bueno ha más de un cuarto de hora ya de programa Diciendo que esta noche sí que te traigo yo un tema para pa falar pero pero sin decir de, de qué tema. Bueno, pues, pues sabe Dios cuánto más llevaremos, coño, pues ahora llevamos un cortador, pues igual llevamos una delantera igual pasamos una antena y todavía no llegó el tema. Igual acaba el programa ¿eh? y el tema no se tocó. Bueno, ¿eh? ¿Qué, ¿qué pasa? El programa y mí fue a dar lo que me da la gana, no nos parece. ¿Eh? Ya sabéis que si queréis vosotros hacerlo a vuestro gusto, venís, que hay muchos espacios libres en, en Radio Cuca, en ¿eh? Radio Cucaracha, en la radio libre de Vigo que para eso ya es libre, para que cada uno pueda venir y decir lo que idea, la, lo que idea pela, pela gana. Así ya que venís y así na que venís y dices lo que lo que querés. Esto y el mío y ya lo faré yo como me parezca, ¿eh? No mos pa no así. Vos vale que vos pare acá porque lo pas mal, nos queda otro que que rabiar, entendéis? Yo estoy aquí sentado en micro y el mío, no ni chat. Si si fueran los tiempos que había chat a través de la página web, podré yo por lo menos poder escribir cosas, que yo igual le igual no, pero sí es siempre alta, Pues ya es lo que punxeras. Oye, eso eso eso que tiene que tiene uno. Pero bueno, nada, venga, venga así, voy a voy a voy a seguir a ver si llego al tema. Bueno, por la cuestión lle que pues un día de estos alcontré uno de esos temas que decía yo. Ay madre, ay madre, esto no puede ser verdad. Bueno, sabéis los que te hay de, de sentir anedonia que soy bastante profeminista, ¿eh? puse puse ya un un un, un apellido un prefijo eh, ya puse el porque ya mira que mira que bueno pues que siempre siempre bueno siempre no a ver o yo no dejé de de nacer y de crecer en en esta cultura en esta cultura bueno pues eh, todo lo contrario pues pues antifeminista digamos patriarcal dicen ahora Eh, bueno, pues hay otro término para decir, bueno, pues una, una cultura, una forma de funcionar construía en buena medida eh, alrededor del hombre y bueno, pues en la que eh, la mujer, pues lleva un elemento en muchos aspectos, en, en casi todos lleva eh, un elemento que yo considero eh, bueno, pues perjudicado. Mmm, hijo bueno el no ahora eh, no no pero bueno que no se permite desarrollar toda su voluntad en la misma medida que se si les permite a, a los machos bueno pues más o menos eh, si bien huye no de siempre porque ya os digo yo no dejé de crecer en, en esta cultura y, y de absorber eh, ese tipo de, de ideas y y bueno, de, de pensar a través de, de estructuras de pensamiento que, que no llenen bien, sino que llenen impuestos. Eso que más o menos dicen que llena la alienación. En esto en muchas otras cosas, pero bueno, por fortuna, eh, a lo mejor precisamente gracias a, bueno, pues interesarme, a querer conocer cosas y demás, sí que hay ya un buen montón de años que podríamos decir que ya... Nunca caigo en, en, esa, en esa serie de, de prejuicios mm, Por embargo, eh, bueno, el movimiento, digamos, que, que me dró, me dro mucho Y si bien eh, pienso que, ta, que en los excesos incluso pueden llegar a estar justificados En este caso sí, en este caso comprendo el por qué se llega al exceso ...y en algún motivo que me cuesta y aunque no son muchos... pues llegar a, a considerarlos justificados... ...porque bueno, deja de estar luchándose contra una situación... ...que muchas personas dicen... ...es yo toda una chorrada y mentira y no sé qué... ...yo, a ver, la marginación femenina... ...sigo viéndola todos los días... Curiosamente hay los que dicen que, que, que no, no, que es mentira, que ya son totalmente iguales los hombres que las mujeres. Bueno, pues yo no sé, estaré muy tendré una visión muy distorsionada de la realidad, pero pero sigo en, en, en, sin ver esa, esa igualdad. Pero bueno, oye, lo he dicho, que a lo mejor yo estoy equivocado, yo sé el que te ha equivocado. Eh, la cuestión ya que me fue me ver Bueno, la cuestión ya que lo que vos decía, que, que, que últimamente, bueno, pues ya están produciéndose excesos que si bien mm, en muchos casos llego a considerar que pueden tener justificación, hay otros ya con no, no los es que lleven una locura absoluta. En fin, digo lo así. Eh, Mm, no voy a dedicarme hoy a poner ejemplos porque no es el caso, pero bueno, también os digo que, oye, pues yo tengo discutido con consciente de, de muchas tendencias muy extremes y muchas, bueno, pues totalmente casi, podríamos decir que intolerables para mí, eh, pero las discusiones más espantosas eh, en el sentido de, de, de, de que los argumentos que se me daban y eran puras locuras, Eh, que se sentían como moralmente por arriba de mí por el hecho de ser yo lo que soy, <risa> vamos eh, tuve las. Tuve las con dos tipos de colectivos. ¿eh? En cantidad, digamos, que, que el, el yucures por antonomasia fueron con nacionalistas. O sea, lo, a, a nacionalistas, sencillos, bueno, bueno, de hecho, siempre digo eso de que. Eh, la esquizofrenia y, la, y el nacionalismo tienen una configuración muy parecida la configuración mental de, de esos dos fenómenos bueno pues yo pienso que yo me parecía bajo la, la de enemigos que me acabo de ganar con este comentario bueno eso en cuanto a cantidad eso con, con nacionalistas pero en cuanto a, a calidad a calidad negativa en este caso ¿eh? a una, una cuestión cualitativa de, de no, no el mayor número de veces Pero sí, les, les discusiones más, más horribles, más espantosas, es que se dieron argumentos más más atroces ¿eh? y en es que se percibió, pues bueno, una, un desprecio absoluto, eh, un, un, una cerrazón total hacia el, hacia cualquier idea que, que no fuera que no fuera la, la correcta según según esas personas. Tengo que reconocer que fue con con feministas. si contó yo sigo pensando que, que bueno pues que, que hay que seguir en esa lucha porque no deja de ser el 50% de la de la humanidad y entonces va como que igual tiene importancia no yo me, hay que tener también en cuenta que, que esas pocas personas cerraes, intransigentes y demás son esos muy poques fue mucho ruido pero son muy poques Eh, pues en la mayoría de los casos vamos perfectamente se puede eh, argumentar discutir debatir eh, un ciento de un ciento de cosas en sin que pase nada bueno por pues la cuestión y mirad mirad 24 minutos ya todavía no llega que pensáis que ya llegará no me no, no no llega el tema todavía qué va qué va todavía todavía queda tema tema por delante bueno por pues la cuestión ya que eh, bueno pues como ya un tema que me que me llama que como casi todos los temas como decían los quiénes eran los que decían eso de nada de, de, del humano ya lleno a mí Creo que llegan en los, los sabios renacentistas o de alguna escuela filosófica renacentista. Bueno, pues a mí ni del humano, ni del animal, ni del mineral. Yo, por, interésame todo, pueden llegar a interesarme cualquier cosa. Pero bueno, hay cosas que me interesan eh, más que otras o que tengo las mayor, eh, mayores opciones de, de, de llegar a ellas, de conocerles, de, de experimentar. Bueno. Eh, una de ellas, pues bueno, yo precisamente este tema de la de lucha, la digamos, vamos a llamar la lucha, movimiento feminista Pues hay poco, ya me llegarán unas cuantas veces, eh, de algunos retazos, de, de algunas frases sueltes De, de bueno, del, de, del fecho de que eh, las mujeres, las que nacieron mujeres, tenían eh, una cierta inquina Bueno, de alguna fa facción de, de eso tenía una cierta inquina a, a que les mujeres eh, sobrevenir vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a decir, mujeres consénites y mujeres sobreveníes. A que las mujeres sobreveníes se definieran como mujeres eh, exactamente iguales que las mujeres consénites. Eh, claro, yo de mano decía, hostia, a ver. Eh, eso y como decir que, que tengo, no sé, derechos de nacimiento, eh, derechos de, de casta, de cuna. Mm, no, sé, eh, no sé, no sé, me, no me cuadraba de paseo. Eh, coño, pues joder, si, si una persona eh, pues, se siente. Eh, mujer y, y decide incluso dar el paso de, de intervenciones quirúrgicas para pa, pa, pa modificar el show fenotipo eh, perdón el so fenotipo al de al femenín bueno pues oye joder cuál es cuál es el problema no pues parecía que había un movimiento ahí bastante bastante contrario a ese tema y yo no entendía muy bien por qué no entendía muy bien por qué y me daba la sensación de que esto ya era como lo de lo de Cataluña con el Valdarán Cataluña quiere independizarse de España Los, los nacionalistas los independentistas catalanes dicen que Cataluña tiene que independizar España, pero la Valdarán no puede independizarse a Cataluña, eso es Cataluña hay una pijada, pero bueno ves lo que vos decía de los nacionalistas que cuesta, cuesta un huevo cuesta un huevo eh, razonar con ellos bueno, con bueno, vale, con algunos hay que tener un cuidado tremendo ¿eh? joder ¿eh? Uf, la hostia, bueno Por la cuestión ya que, bueno, este tema abultó muy interesante en, en forma, ¿eh? la verdad. Es ¿vale? decir, ¿cómo puede ser posible que un movimiento que lucha por, por la igualdad entre, entre las personas, entre los individuos diferentes, bueno, pues introduza un sesgo ahí, joder, de, de discriminación de un, determinado, de un determinado colectivo? Entonces, bueno, pues... Eh, la vía sencilla que me pareció la, la vía sencilla y segura fue preguntar preguntar por supuesto a, a personas que sé que son lo suficientemente abiertas como para discutir conmigo estos temas y bueno pues facilitarme una serie de, de, de materiales para poderlo consultar y demás y bueno pues vi que, que el problema el problema bueno pues sí, sí que tenía joder de explicación por supuesto todos Todo, cualquier cosa, normalmente, joder, ni, ni normalmente ni, ni anormalmente, todo tiene la sola explicación. Si de alguien afirma una cosa, pues normalmente, bueno, no, y vuelvo a decir normalmente, siempre llevo por de algún motivo, siempre se llega al argumento por, por de alguna razón, por de algún motivo. Y efectivamente, bueno, pues algún el motivo, eh, comprenderlo, pero eh, no lo comparto, no lo comparto exactamente. Eh, tuve la oportunidad de ayer, mierda, me. bueno, igual, aquí ya sabéis que nunca, eh, nunca doy yo las citas, y aunque las dé, no las doy con seguridad, o sea, ¿qué más da? Bueno, pues llegué un texto de, de una mujer trans, pero bueno, que, que apoyaba y que entendía el, la reticencia de las mujeres conxénites, ...a considerar eh, a que les mulleres ...se considerarán eh, mujeres eh, a, a 100% a todos los efectos. Hombre, tenía, tenía el razonamiento muy bueno... ...porque claro, hablaba de situaciones... ...en las que hay un, una separación ...que ya lo que bueno... ...bueno, no viene al cuento hablar de ello ahora... ...pero bueno, situaciones en las que hay una, en una separación ...entre hombres y mujeres bueno pues eh, que el hecho de que eh, personas biológicamente masculines eh, por mucho que fenotípicamente fueran angoños femenines la so participación bueno pues podía llevar a un menoscabo del papel de la mujer consciénita cuesta de explicarlo voy a explicarlo con un ejemplo bueno pues falaba de falaba esta esta mujer pues por ejemplo, del deporte. ¿Mm? Eh, a ver, eh, la, la mujer sobrevenía, no deja de, de ser biológicamente eh, un macho conxénito. ¿Mm? Y por mucho que, que, que se trabaje, se modifique, pues el sistema endocrino, hormonal y demás, pues bueno, va haber seguramente de algunos aspectos nos es que va a seguir siendo siendo igual nos es que la el fecho diferencial de biológico de hombres y mujeres pues pues va a seguir ahí yo que sé pues por ejemplo decía yo no lo sé eh, pero me, me creo lo que dice aquí hasta que de alguien no me no me fega verlo lo contrario bueno pues la densidad ósea que era un fecho que bueno pues que, que, que los machos de los homo sapiens Eh, teníamos una densidad ósea en general superior al general de las mujeres sapiens. Eh, entonces, bueno, pues de cara a ejercer algunos deportes, pues era, bueno, pues como si diéramos una ventaja, una ventaja biológica, de cara a conseguir pues mayores metes, tal. Entonces, claro, decía, a ver, entiendo perfectamente, pese a yo ser también mujer eh, sobrevenida, Eh, que bueno pues que tenemos unas ciertos ventajas y entonces la, la igualdad esa pues no debiera no ser tal igual bueno pues hasta ese punto se puede entender pero pero no sé el, el argumento de, de fondo que que circulaba por todo el artículo de, de esta mujer era el, el fecho de, de la diferencia biológica Daba mucho peso a, a la diferencia biológica. A ver, resulta que esta mujer ya era profesora de biología. Entonces, pues la su visión de, del mundo, donde se ha de estar mediatizada, Por el, bueno, pues por, por el hecho de que fuera esa o la disciplina de la que más conocimientos tenía. Mira, y esto es una cosa que aprovecho para hablar de, de otro tema que no tiene que ver, jodéis vos y aguantáis que este tema no tiene que ver. Pero bueno, pues había un chateru que, que ya no se mete, ya no sé ni si siente el programa, si lo siente, pues un, un saludo para pa el foco. El Foucault, eh, dicho una vez una cosa, el Fuku llega una de esas personas ¿eh? con las que digamos que les sóides y les mies están en extremos bastante contrarios. Tan, tan, tan, tan contrarios que hasta casi se toquen un poco. ¿eh? Es curioso, pero pero sí, eso de que los extremos se toquen, que llegue todo un círculo. Pues en este caso podríamos decir que es verdad, pero bueno, da lo mismo. ¿eh? Eh, igual hasta se toquen un poco, pero de todas maneras, a ver, de, tenemos, eh, bueno, pues pues dis, dis, discrepamos en temas realmente fundamentales. ¿Qué es lo que pasa? Claro, él decía un día, porque bueno, estábamos discutiendo sobre algunos conceptos, pues esta persona, por ejemplo, el Fuku, tiende mucho a... a el, Al mecanicismo, al determinismo, por embargo, yo ya, ya sabéis de sobra si cientistas mucho este programa que soy más o menos todo lo contrario, todo lo contrario a la misma forma de pensar, y todo lo contrario a esa. Eh, y claro, un día decírmelo, bueno, pero ya es normal, a ver, yo soy mecánico de, de profesión. Entonces, es normal que yo tenga una visión del mundo. Tú, y, tú por embargo, dediques te a las ciencias humanas y es normal que, que veas las cosas de otra manera o que tiendas que tendamos a ver las cosas de otra manera. Y sí, ciertamente, pues eh, yo nunca pensará en eso. Pero pero sí, claro que sí, normal. Eh, si Estamos, tenemos unos conocimientos, aunque tengamos muchas cosas, pero a lo mejor unos son de los que más tenemos, porque son los que más ejercemos y, y los que más trabajamos y demás, pues a lo mejor esos conocimientos mediaticen la manera de, de percibir y de interpretar otras, otras informaciones. Bueno, pues una cosa más a la que hay que sobreponerse, una cosa más que hay que superar. Mira, pues a mí por lo menos Préstame la vida Préstame por la vida Saber que hay, que hay más barreras que superar Oye, pues mira, superales, es una cosa prestosa A mí la comodidad eh, Llegar ya a la meta No me presta me presta estar siempre corriendo A mí llegar, préstame poco gustame correr Bueno, pues la cuestión es eh, que la, posiblemente la, la mujer esta Profesora de biología Pues ya normal que diera una Interpretación biológica ¿Mm? o que diera mucho peso al factor al factor biológico. Yo, por embargo, si bien, vaya, pues, este es un tema que estoy empezando a, a abordar y de mano, a ver, con todo lo que yo, más o menos, la misma forma de pensar y demás, pues no se me ocurre a mí tarda de acuerdo con, con ese tema. Yo, de hecho, bueno, pues pienso que el, el sentirse hombre, mujer... y una decisión individual como como en todo lo que yo digo eh, el individuo el individuo y el que y el que manda para bien no, o el que debiere en dicho el que manda no el que debiere mandar sobre su, su propia vida para bien o por mal mm, que haya esa otra serie de, de fenómenos eh, bueno pues que si los deportes que si que si yo que sé pues que también falaban de los cuotas empresariales que tal claro y que pasa una cosa yo digamos que estoy más para allá de eso eso cortoplacista medio plazo y una visión cortoplacista medioplacista son problemas a corto y medio plazo yo claro yo a ver tiendo al al romanticismo <ríe> al romanticismo que no que llegue lle largo plazista a la a la utopía yo miro lo que está más allá eh, no me preocupa eh, como yo digo muchas veces eh, yo no doy alternativas a lo que hay digo cómo debiera ser y de, bueno eso y dar una alternativa no exactamente porque también lo que feo denunciar lo que está mal y muchas personas muchas personas dicen bueno pues tendrás que decir entonces como habré que hacerlo porque para que, para que bien y yo digo no no yo digo lo que está mal sí. eh, para que tuviera bien yo no tengo que decirlo a lo mejor sí que digo cuál sería el, el estado el estado ideal bueno pero oye en fin tiene que haber para todo tiene que haber para todo si no hubiéramos no en el mundo románticos y de placistas que sería del mundo eh? que sería de la humanidad bueno pues igual la humanidad yo hubiera marchado al garete igual no pasaba nada <risa> igual no pasaba nada pero bueno oye en fin eh, que, que yo lo que hay, yo lo que hay. bueno vamos a, a ver con todo llevamos ya me cago en la mar más de media hora Bueno, vamos a vamos a sentir un cantarín, parezvos, vos? Y y después sí, yo, sí, hombre sí, claro que sí, voy después voy voy voy a seguir, sí, sí, sí, sí, sí, no sí, me va a veras, joder, estaría bueno, no voy yo no voy yo a, a seguir con lo, con lo que me presta a mí a mí da la da parpa Iguala, joder, anda, ah, no, hombre. Seguís sintiendo Radio Cucaracha, seguís sintiendo la radio el Libre Dubiu, seguís sintiendo el 107.3 de la FM o el www.radiocuca.org. Seguís sintiendo Anedonia. y sigue sintiendo la anedónico miserable, hablar de, de muchas cosas sin en de incoherencias de, de todo tipo, de argumentos en, en sin acabar, frases que empiecen y, y que nunca acaben porque a la mitad vamos a decir otra cosa totalmente diferente y, y no llega nunca, no llega nunca al final, es, es, es, es terrible y que a ver, yo mirad, de verdad vos lo digo, póngome en el sitio, ¿eh? de una persona que se proponga sentir este programa entero y, y de verdad a ver, yo personalmente pienso que no no aguanta no ve ¿eh? yo de hecho nunca nunca tengo sentido un, un anedonia entero ¿eh? de hecho no, nunca tengo sentido ni siquiera un, un cacho grande de anedonia de hecho casi no tengo ni sentido ni un cacho pequeño voy a decir pues la verdad de algo si sí tengo sentido eh pero pero muy poco muy pocos ratillos ¿no? que no aguantan anedonia Bueno, yo por lo menos no, vosotros no sé yo. Oye, a mí prestamos a Dios facelo, ¿eh? pero sentirlo no. Sí, yo lo que. Oye, no, ¿eh? Hoy hablamos de, de pájaros. ¿Eh? Y diréis vosotros, ¿qué coño tienen que ver los pájaros con, con lo que venís hablando ahora? Tranquis, que ya lo veréis, joder. o no lo veréis, eh, qué sé yo, pero bueno, voy a hablar de, de pájaros. de hecho ya anda algún programa, falé de falei de pájaros, pero bien muy al cuento volverá a hablar de esto para pájaros en general, no eh, de una cosa mucho más concreta que el el el, el, el apareamiento de, de los pájaros. Eh, hay muchos años eh, bueno, pues más de media vida hay más de media vida y, Llegué a, un, a una clase de la que yo ya era estudiante y había un paisano que, que preguntó, ¿por qué se aparecen los pájaros? De He hecho hasta la especie de pájaro y todo. Ah, bueno, quedamos todos así, joder, no sé, ¿por qué se aparecen los pájaros? Porque tenía ganas de echar un casquete, qué sé yo. Bueno, no son mamíferos, entonces igual tampoco y exactamente por gana, o, o sí, o no, o a lo mejor y por más bien por de alguna Eh, yo qué sé de algún instinto bueno la historia y que nosotros eh, todos ahí pensándolo y entonces dice el pájaro bueno los pájaros eh, aparense ¿sí? porque bueno pues se producen una serie de, de reacciones químicas en el su organismo que, que lleven a estar en el estado de cuajo eso oye es verdad no y decimos todos bueno pues pues sí eso oye verdad? Dicho, claro, es verdad dijo claro esas reacciones producen ser Eh, porque una serie de hormones circulen, circulen por la sangre de los de los pájaros en un momento dado. O es verdad, ¿no? Y, bueno, pues sí, también y, también es verdad. Y entonces eh, dice el paisano, bueno, pero claro, esos hormones circulen en ese momento por la sangre de los pájaros porque mm, la, a través de su piel, Perciben un incremento de la temperatura X que y es compatible con tal, y es verdad, ¿no? Bueno, pues, pues sí, lo para mí en todo el aparamiento del CERU y, y en un determinado momento del año, sí, sí, es verdad, eso también es verdad. Bueno, pero eh, aparece también porque porque la FEMA de, del PASHERU. ve que, que, que el macho despliega una serie de, eh, de, de de conductas de cortejo consistentes en desplegarles plumas, le dije mi madre, yasina, bueno yasina sí, joder, vamos que el, el hombre sencillamente eh, quería hacernos eh, entender con eso y a mí la verdad que llevo una de las enseñanzas, recuerdo más de así de, de unos pocos enseñanzas de, de todos los años que fueron muchos que me pasé estudiando y esta llevo una de ellas, una de ellas. no llevo ni una asignatura que me llegara, me marcara especialmente no hay un profesor que yo recuerde como que ah, qué sabio, que bien te explicaba, qué tal, no Pero ese día ese comentario pues llegó eh, me quedo me grabó porque me, me tiene servido para comprender muchas cosas entre otras cosas bueno pues para comprender que para pa que el ser humano sea capaz de, de, de clasificar el, el mundo que tiene delante y de entender algo no me queda otro que, que categorizar. Entonces es eh, bueno pues una de las cosas necesarias de categorizar por niveles, ¿eh? niveles de explicativos. En este caso, bueno pues el, el, el apareamiento de los pajaros tenía un nivel casi químico, bueno químico, eh, un nivel después biológico, un nivel también hormonal. Un, un nivel sanguíneo, un, un nivel de, de la conducta de los individuos. Y, y ninguno de esos llena era mentira. Eran sencillamente diferentes maneras, diferentes abordamientos para llegar a un, a un mismo fenómeno. Yo entonces eh, yo una cosa que procuro hacer siempre para pa entender para entender las cosas. Eh, el, clasificarles por niveles. yendo sabiendo que, que, que al final que esos niveles son sencillamente un invento un constructo mío ¿eh? la, la, la realidad no tiene niveles la realidad y esto junto y esto a la vez rol a la vez pero bueno me, eh, ayúdame a, a entenderlo en este caso bueno pues no es exactamente el mismo caso del operamiento de pasillo pero bueno también es posible una una aplicación una aplicación por niveles al coro medio de fecho del mi collacio de aquí de la radio, el fío del agobio que una vez tamamos aquí una discusión sobre el tema de los xenes o la existencia de los xenes, luego no y yo fui ahí muy de guay por la vida diciendo, con muchos niveles y me puse a contar todos los niveles pero bueno, luego reflexioné un poco más digo, hombre, igual tenía mucho más sentido lo que decía este hombre que lo que decía yo tengo que hablar que eh, otro día con el fío de Lagobius sobre sobre este tema, fío de Lagobius si estás por ahí, ten, que tenemos este este tema pendiente ¿eh? que joder, con lo que me gusta discutir y debatir, como para no discutir y debatir teniendo la, la oportunidad hostia, joder ¿eh? Bueno, pues la cuestión, eh, ya que eh, incluso en ese tema de, de los diferentes sexos, de los diferentes géneros, pienso que también un abordaje eh, a través de, de, de los diferentes niveles puede llevar a, a, comprender, a comprender muchas cosas. Que ya lo mejor, lo que en esta persona que lo abordaba prácticamente casi desde un nivel biológico, y la abordaba de muchos niveles, pero al final quedaba la... la mayor entidad, la mayor capacidad explicativa y era a ese nivel biológico. Yo pienso que bueno pues que hay otros que podíamos que podíamos analizar todo este tema de, de, de otros. Yo mira, en, en todo lo referido al, al, al a los problemas estos, problemas, eh, la cuestión del, del sexo, del género de la identidad. Eh, gustaba mucho una vez que sentía un, a un filósofo por la radio. No me acuerdo tampoco del nombre del filósofo, ya veis que soy un puto desastre para pa esto de les, de les cites. Padme, no sé si era el fío de, de Forges, el, el dibujante. Pame que el fío de Forges y el filósofo. Bueno, no sé, de, de lo mismo todo esto que voy a decir, al final voy a decir lo que a mí me parece, que seguramente no tenga ¿eh? no sé yo lo que decía este hombre y igual este hombre si cuadra que de alguna vez sienta anedonia. y madre de Dios pero que, que, que, que, que, que lo que te la nidonia un miserable este te está poniendo en la, mi boca y, y mentira todo ¿eh? pero bueno vaya, <risa> A ver, el filo de Forges, joder, siéntolo mucho, hostia, yo siento una cosa y interpreto a mi manera, y luego, claro, la memoria es finita, hostia, y tiene que andar haciendo eh, hueco para meter más cosas y tal, y al hacer hueco, distorsiona... ...y es así, ¿qué vamos a hacer? A lo mejor, lo único que hice... ...fue coger un en las dos ideas... ...y adaptarles a las mías... ...o sea que... que ...eso ya también es también una cosa que hacemos mucho... ...estamos empeñados... ...no, no, esto decía lo así, no, no sé quién... ...y es mentira, ¿eh? lo que pasa es que la nuestra memoria... Distor, ...distorsiona los hechos... ...bueno, la cuestión es que... Eh, ...sí, es verdad... ...que como decía la... ...la profesora muy ya sobrevenía esta... Eh, Pues hay un nivel básico que es nivel ...nivel biológico y que no es modificable. O sea, la mujer sobrevenía, por muy sobrevenía que sea, y, y mucho que se opere, y mucho que se que hormone, y mucho que tal, va a seguir siendo cromosómicamente eh, eh, eh, lo, lo que llega al nacer. Eh, si nació macho, posiblemente pues, es ella. Bueno, pues siendo X -Y, y y si nació Fema, pues los sopar cromosómico Y -X, X Siempre me lío con esto. Sí, Yasina, ¿no? Sí. Bueno, y si no hay Yasina, aprovechéis para arriba de mí. <risa> ah, este va de guay por la vida, no sabe ni, ni los pares cromosómicos cómo son. Bueno, pues me que X y X y Machu y XX Fema. ¿Eh? en el caso de, de los humanos, por lo menos, y los demás, ¡Ay, madre no sé, bueno, igual, ¿qué, qué merda, joder, estamos hablando de otra cosa, uy, además hoy en día, pues, cogeis la, la Wikipedia y miráislo, coñe, uy, ¿Eh? que no siendo raros como yo, todo el mundo lleva un ordenador in en bolso y puede mirar las cosas en, en cualquier momento, yo no, porque eso es raro, y entonces yo no hago eso, pero bueno, la cuestión eh, eso pues que hay un nivel mínimo biológico eh, en el que no hay en el que no hay una, no aquello o, sea, o XX x o x después sí que es verdad que bueno una cosa y es genotipo genotipo ¿eh? eh, refiero con ello pues bueno pues a eso a los genes a lo que son los genes pero bueno luego está otra variable también podríamos decir biológica ¿Eh? Pero que, que la expresión externa, el fenotipo, el fenotipo, ¿eh? el fenotipo ¿eh? es decir, esos, esos genes, ¿eh? ¿cómo se expresen? ¿Cómo se expresen fuera, en, ya en estructura, en, en organismos? Hombre, por lo normal, de que los, los pares cromosómicos, los genes con pares cromosómicos, X, X, Y, pues lleven a desarrollar pues, órganos masculinos, eso, mayor densidad ósea, como decíamos en antes, eh, a lo mayor, mayor, cierta mayor corpulencia más muscularidad, eh, órganos reproductores típicamente masculinos, y lo normal es que el par cromosómico, los genes con par cromosómico XX, pues bueno, pues desarrollen... lo que son los, los, los xenotipos, las estructuras típicas femeninas pero, cuidadín que no siempre, ni tan siquiera esto siempre eh? la, la inmensa mayoría de los casos sí, pero bueno, sí que existen casos en los que bueno, por, por culpa de un desorden, un fallo en el funcionamiento, eh, en la gestación puede ocurrir que, que un, que un feto Eh, con cromo, con genética de par cromosómico X, XY se se desenrolle fenotípicamente como una como una mujer, conforme es femeniles. Va a seguir, digamos que podríamos decir que biológicamente al nivel más, más ínfimo sigue siendo sigue siendo un macho, porque sigue teniendo ese par cromosómico XY. Eh, tiene formes femenines tiene incluso eh, órganos sexuales femeninos Pero estériles eh, Que no, no furulen Porque bueno, pues, no deja de ser un, un hombre Y bueno, pues puede ocurrir perfectamente Que, que estas personas Pues vivan toda la vida y, y ni siquiera se lleguen a enterar De que, de que en realidad Cromosómicamente son del, del sexo contrario Al que supuestamente son ¿eh? Eh, Pienso que de la otra manera, estoy seguro de que, de que sí que hay genotipos mmm, eh, masculinos, machos, que se expresen en forma de fenotipos femeninos. Supongo que lo contrario, lo contrario también, que viceversa también, que habrá, que habrá eh, casos de, de genética femenina. ...que se expresa fenotípicamente en formas masculinas. Supongo, ¿eh? No lo sé no lo sé seguro, pero bueno, y de, de suponer que sí. Entonces, bueno, estamos, eso, estamos en el nivel biológico. ¿sí? Eh, algo la parte más normal e incluso esa otra parte que, bueno, pues que... Por cierto, eh, ya son la pregunta a las personas que, que te han de acuerdo... ...en que no se debe considerar exactamente igual de mujer... a una sobrevenida que una, que una conxénita y en este caso ¿eh? yo no digo nada, yo hago la pregunta una, una mujer que lleve genéticamente un macho lleve una mujer o no lleve una mujer o parece una mujer pero en realidad no lleve una mujer o lleve una mujer eh, siendo a partir del día en el que por una prueba de otro tipo se entera de que lleve genotípicamente eh, un macho ¿eh? ¿Eh? Eh, eh, ya solo preguntáis, soy vecina de Malú ¿eh? ala, venga, contesta ahí ¿eh? contesta y a ver ¿Listes? listos ¿listos? ¿Eh? ¿qué vos parece? ¿ye o no un ye? bueno, pues yo no lo sé tampoco bueno, no sé tampoco, a ver, yo tengo la mi la mi opinión y la mi opinión al final va lo importante y es la, y la voluntad ¿Eh? y cada persona pues en principio si no falle daño a ninguna otra si no interrumpe ¿eh? si no interfiere en el libre ejercicio de la voluntad de cualquier otra persona pues a ver la subvoluntad es eh, lo fundamental y, y sí efectivamente como decía el amigo el El fin del agobio a lo mejor eh, tampoco tiene mucho sentido porque no deja de ser una construcción social, todo eso del género y demás, pero bueno, ese y otro, otro tema del que a lo mejor falamos, falamos dentro un rato, o a lo mejor otro día, o a lo mejor nunca, vete tú, vete tú a saber. Ahora sencillamente vamos a, a subir a otro, a otro nivel explicativo que yo cuido que en, que en todo esto... Eh, Bueno, pues es pues, importante, es importante tenerlo en cuenta. Y que y, bueno, pues eh, la, la identidad de género. ¿m? Una cosa es el, el género a, a nivel biológico, pero otra cosa es la identidad de género. Precisamente la cuestión es que hay muchas, muchas personas que aunque biológicamente tengan nacido de una manera, pues siéntese, siéntese de otra. ...siéntese pertenecientes al, al sexo contrario... ...y esto es una cuestión biológica... ...y de nacimiento, y de aprendimiento... ...y cultural, y social... Hostia, ...complicado de narices... ...para ponerse, pa ponerse ahora a hablar de ello... ...yo vuelvo a, a lo fácil... ...a pues, lo que importa allí... ...lo que la, la persona dice... ...que la persona se siente fema... Pues mira, da lo mismo eh, el, el fenotipo que tenga, da lo mismo la biología que tenga, da lo mismo el cromosómico que, que tengan que tenga los, los, los genes. A mí me importa más la su la voluntad eh, y si un hombre se siente mujer, pues se siente mujer Y si una mujer biológica se siente hombre, pues se siente hombre. Y entonces, para mí, personalmente, llevo un hombre. Porque va a ser lo que lo que él me diga. Mm, ¿Vale? Podrán decir, no, no, pero ya que... Podrán decir otros. No, a ver, pero ya que hay a priori, si hay cosas objetivas. Eh, si lleve si biológicamente, X y Y, X y Y, no un YXX. Eh, ¿Vale? Lo que pasa que... Mm, Para mí ser una mujer o ser un hombre es identidad de género, no tiene que ver con la con la con la biología. otro concepto totalmente contrario y tiene que ver con la conciencia y el deseo de la persona, no con no con esas otras cosas. Vamos a separar, a lo mejor sencillamente es que estamos hablando de de cosas de cosas diferentes. Pero vamos a, vamos a seguir con, con niveles, más que con niveles, con, con un, otra cosa que y es totalmente diferente también, aunque haya hay personas que piensen que, que está relacionado, que tiene que ser lo mismo, que es la identidad sexual, porque claro, una cosa es la, la identidad de género, pero otra cosa diferente es la identidad sexual en cuanto a las, a las preferencias sexuales. Eh, homosexual, bisexual eh, eh, heterosexual ¿m? claro, eh, a ver mm, una persona puede ser biológicamente pues un hombre ¿m? un XY eh, puede tener una identidad perfectamente definida y perfectamente clara ningún conflicto y puede sentirse un hombre ¿eh? por embargo, puede gustar sexualmente ser el sujeto sexual otros hombres ¿Mm? Otra gente del del sexo Bueno, pues gustan y los nabos y, y oye, pues igual que otros gustan las castañas ¿Mm? Bueno, pues a lo mejor eso O gustan y por igual nabos y castañas Y todo eso no influye en la, en la su identidad de, de género Sigue siendo pues un hombre que a lo mejor ya gustan y otros hombres homosexuales Eh, yo un hombre homosexual o yo una mujer homosexual porque he pues, tenido tres personas eh, del mismo sexo biológico en este caso oye voy a voy a ponerme ahora voy a alianciar otra pregunta bueno estoy, está prestando muy a hacer preguntas y, y si se da el caso de mira vamos a empezar a retorcer la la, la cosa eh, un hombre ¿eh? un X y Y, claramente eh, fenotípicamente hombre desarrollado como, como hombre identidad eh, sexual ¿eh? identidad perdón identidad de género femenina ¿eh? Eh, tiene ahí un, hay una una disonancia entre bueno pues el so fenómeno la son manifestación biológica y bueno pues esa conciencia esa voluntad que, ese sentimiento que GF Feminina el el, ella perdón considerase una una mujer por embargo eh, consideras una mujer pero sexualmente la identidad sexual lo que gusten son otras mujeres ¿Mm? gusten las mujeres el she sexual son las mujeres eh, claro mmm, biológicamente y fenotípicamente ye un hombre, pero pero eh, identitariamente las identidades de género y es femenina. ¿Qué ye homosexual o heterosexual? ¿Ah? <risa> bueno, eh, desde un punto de vista biológico sería heterosexual, ¿no? Porque a ver, eh, sí, bueno, tiene, tiene las herramientas biológicas necesarias para pa practicar el sexo de una manera que en el, en el so caso como lo que gusten son les femes, pues sería sería de una manera heterosexual, pero él, bueno, pues va, él, ella, perdón eh, hasta yo me, me enguedé yo aquí con el tema, eh, va a sentir que está practicando relaciones homosexuales Qué curioso ya hace la pregunta ¿eh? No, eh, mira, ni, ni, no lo pensaba ni yo No <risa> sea, ya que que no tengo respuesta respuesta ni yo pero bueno eh, vamos a vamos a ir a otro a otro nivel explicativo igual no son niveles igual puse antes el ejemplo de ¿eh? del, del del apareamiento de los pájaros igual no es no exactamente lo mismo porque lo de los pachoros sí que llega a explicar el mismo fenómeno desde diferentes sitios. Y esto es lo mejor, y más bien explicar diferentes fenómenos que muchas veces, según de algunas y cuáles explicaciones, tienden a, a considerarse como todos, como todos juntos, cuando, cuando yo pienso que tienen que estar claramente separados. Porque además se va a ver claramente con este, con este último... ...último nivel que digo... ...que bueno, eh, hay mucho que discutir sobre él... Y, si, y, ...y ni siquiera yo lo tengo nada claro... ...los demás tampoco los tengo claros... ...pero bueno, estoy menos todavía... ...que y el de... ...al del rol de género... ...el rol de género ya sí que me parece... ...una, una cosa... Que, ...que no tiene ningún sentido que exista... ...porque no tiene ningún sentido que existan los roles de... ...de género... ...existen... ...pues supongo que por una distorsión social... que deberíamos deberíamos tender a, a superar a superar y eliminar y, y que llegue el fecho de que bueno pues haya actividades desempeños mm, supuestamente femeninos y actividades desempeños supuestamente masculinos eh, en este caso bueno pues sí que hay hay toda una corriente de filosofía de pensamiento que que avala esta idea Mm, más bien está muy presente en la filosofía que llamamos oriental mm, curioso por meterla por meter un momento en una, una cosa en la cuñera, que no tenga nada que ver coño, oriental, ¿por qué? desde nuestro punto de vista, porque tan para el este ¿Eh? porque hay filosofía que hicieron chinos y era de mi madre y tan para allá, pero no tenía por qué no bueno, vale, ya metí la cuñera eh, la filosofía del, del yin yang de los principios masculino y femenino que a lo mejor tenían que llamarse de otras maneras principio activo y principio pasivo o principio agresivo y principio calmado qué sé yo, no sé, de otra manera pero bueno, sí que ya es verdad que, que, a, que lo femenino eh, suele vencerarse con, con lo pasivo, lo, lo reflexivo Lo suave, lo tranquilo, eh, por embargo lo masculino y es lo que se relaciona con co lo agresivo, con lo, co lo activo, co lo, co lo, con lo luminoso, co, co, con, con esa otra serie de cosas. Entonces, bueno, claro, puede ser perfectamente el, el caso de que una persona ¿eh? se ya, una mujer xx eh, una expresión fenotípica pues, pues tenga ovarios, tenga tetes eh, puede ser una perfecta heterosexual pues ahí mantener relaciones sexuales con hombres porque es ella en el, el societu eh, puede tener clarísimamente la, su identidad bien definida como, como mujer pero por embargo puede ser de este es que, que, que agarra al coche, eh, ponlo a 150, insulta a, a todos los demás que se cruzan por el camino, eh, está siempre buscando bronca, eh, da unas hostias como panes... Entonces, oh, joder, vaya marimacho, ¿no? No, sencillamente eh, una persona mm, que desempeña unos roles que podríamos, que nosotros llamamos o categorizamos como masculinos. Y pues suceder perfectamente lo contrario, que, que haya bueno, pues, individuos XY con la con, con el organismo, con la expresión biológica puramente eh, masculina, ¿eh? con polla, con, con peludos y la mi madre. que ellos guste que el objeto sexual sea, sea la mujer, sea el individuo femenino y, y que tenga perfectamente la su identidad definida como como hombre pero que sea una persona tranquila que, que afuche de, de, del enfrentamiento que no le gusta la, la violencia y eh, que funciona pues de una manera más sosegada ¿mí? Eh, que lleguen habría de alguna duda bueno sí, seguramente eh, tradicionalmente así eh, los más fachorras vamos a decirlo así ¿no? Pero, oh, maricón seguro no, si gustan las mujeres, de igual maricón no pero si, si no maricón bueno pues maricón y esta otra oh, homofobia macho ¿eh? marimacho ¿eh? ¿Por qué? ¿Porque gusta pisar el acelerador? Bueno, Sí, es verdad, a ver, sí es verdad que... que seguramente por lo menos esta parte de los roles de, de género son una mera construcción, una mera construcción social eh, y sí que son de algo a a superar, a, a eliminar inmediatamente los otros niveles, el nivel biológico, lógicamente no hay una construcción social Eh, el nivel fenotípico, la expresión biológica, no tiene una, una construcción social. Después, eh, la identidad de género, pues a lo mejor no, a lo mejor sí que llegue hasta cierto punto una construcción social. Yo no conozco a eh, alguien que sepa lo mejor más de, de antropología que yo y tal, no sé de ningún caso de ninguna sociedad pasada, presente o futura que, bueno, futura, pasado, presente que se reconozca que en la que no haya eh na que no tengan presentes los géneros, pero bueno, que en como yo digo tantas veces que una cosa no tenga pasado hasta ahora no quiere decir que que no vaya a llegar, que no a pasar o que no pueda pasar. pues a lo mejor y también un, un futuro y una evolución a la que tender eh, que no existan los, los géneros seguramente si no existen los géneros tampoco tiene ningún sentido que existan bueno por supuesto las identidades sexuales eh, a ver ya a, yo mismo sorprendo a mí mismo porque yo por ejemplo que soy más bien heterosexual Eh, por qué soy heterosexual y no soy bisexual. Eh, hay quien dice que en realidad que por naturaleza que todos los, todos los seres humanos seríamos bisexuales. Pues no lo sé. A lo mejor sí. La verdad que tampoco tiene sentido que no sea que no sea de esta manera, ¿no? A ver, porque es si incluso a, a quien sea heterosexual no llegue que gusten, digo yo. todas les persones del sexo contrario gustan a ni sí, o non, unes con una determinada configuración o con determinado físico o necesita una determinada personalidad para sentir esa atracción sexual. Pues pues sí, supongo que sí. En dos de la mesma manera que a un heterosexual ni gustan necesariamente to les persones del otro sexo. ...o a una persona homosexual... ...no ni gusten necesariamente el 100% de las, de las personas del sexo, ...pues a lo mejor eh, no tiene sentido que, que, que utilicemos ese criterio... ...exclusivamente como separación de la, de la identidad sexual... ...homosexual, heterosexual... ...no sé, eh, ahora ya estoy elucubrando por, por elucubrar... a lo mejor no, y seguramente que los roles de género, eso sí, mira, eso se atrevo ya la piscina, eh, no tiene, no tiene sentido ne, ningún. Pienso que, pienso que eso seguro, seguro que no, eso son hombres construcciones sociales y seguro que, bueno, en este caso sí que hay muchos, bueno muchas, hay de algunas culturas, es que los roles sexuales pues pues los sí los roles sexuales están tan invertidos ¿eh? tan invertidos el rol de género masculino femenino pues exactamente igual que, que en la que en la nuestra que en la nuestra sociedad bueno eh, ponemos un cantarín venga sí, joder que este, vamos, ya cansamos de tanto de tanto de la propia vamos a poner un, un cantarín a ver si os presta Bueno, chavolinos, pues acabóse por esta por esta noche, ¿vale? Eh, ya veis que soltara por payola tocando a mil cosas, no llegué a ninguna conclusión fehaciente. Eh, si tenéis ganas de entender alguna cosa de estos barcos más, voy a, pues buscar en algún sitio de alguien que vos lo explique mejor que yo. Porque yo ni voy a explicarlo bien Ni lo expliqué bien ahora Ni voy a explicarlo bien otro día Porque yo soy así, nada de esta manera Y las personas nunca cambian. Es mentira más gorda que acabo de soltar Pero bueno, oye Besos, abrazos el Y todo lo que haga falta Para pa ver si para la semana que viene eh, Pues apetece venir otra vez Si llegue de alguno vinisteis Esta, <risa> venga Daleguín Señor maestro, solo ha servido para que ahora sepas que esto es un cabello, pura y simple tomadura de fe.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 Nada sirve para nada. El príncipe nunca se convierte en rana, y una y otra vez se pone en marcha la misma manivela que mueve el engranaje. en estaciones de lunes a viernes, domingos y festivos. ¿Cuánto tiempo te queda para verlas venir? A intentar discernir entre tanta borra ya que ya les vale de cuentos chinos y embujas oficiales. Punto final y mucho cuidadito. Conocer, recordar quién fuera el destino general, Porque ya da igual porque